tanare te puesto muy peligrosa los aguas del malar te puesto muy peligrosa cuando teunda en la calle ahí se pierden muchas cosas cuando teunda en las calles ahí se pierden muchas cosas Muy cerquita de San Pedro, en el puente mama toco muy cerquita de San Pedro. Se cayó el cuerpo bombero, Santa Marta quedó loco, se cayó el cuerpo bombero, Santa Marta cómo hacemos, vamos a ver qué pensamos, esto no es en el invierno, y esto será en el verano. La chagua del manzana Carrapa Suta, Colombia Las aguas del mar Zanare está Colombia Yo me di cuenta que en bonda Como destruyó la calle Yo me di cuenta que en bonda Como destruyó la calle Vamos, vamos a ver qué pensamos. Esto no te tené invierno, esto te tené en el